Grupo Bildu, señor Torre Sí, bueno, primeramente eh, en nuestro primer turno de intervención y ya no interrumpiendo, sino con turno de palabra, habíamos eh, facilitado una serie de preguntas que entendemos no se han contestado en su totalidad, puede que algunas sí se han contestado, no venimos a estar contentos o descontentos con las preguntas, señor Colmenero, venimos a que se respondan, punto pero no se han respuesto, nos gustaría o bien que se respondieran concretamente y si quieren responder ...al final del turno detallamos que vienen numeradas y con su letra qué preguntas quedan pendientes de contestar... ...porque de lo contrario nos parece que no ha servido de nada. En ese sentido sometemos a, a criterio del presidente la toma de decisión. Bueno, no sabemos si reír o llorar. Si reír o llorar, al principio decíamos que teníamos la sensación de que no sabíamos realmente a qué habían venido ustedes... ...y creo que los cándidos o inocentes... ...hemos sido nosotros... ...sabían perfectamente a qué venían aquí... ...pero lo han hecho con total descaro... ...con total descaro... ...han venido a reírse... ...de este grupo y de esta Cámara... ...se están riendo de la ciudadanía... ...manteniendo su bloqueo dentro del conflicto... ...y han venido a reírse... ...de esta Cámara... ...no tienen vergüenza ustedes... ...ni ustedes... ...ni los que aquí por la derecha... ...los de la izquierda por la derecha... ...apoyan todas las medidas que se están tomando. No tienen vergüenza. Dice que estamos nerviosos, señor Colmenero. ¿Usted está tranquilo con este conflicto? ¿Se sienten cómodos, quizás, ustedes... ...con este conflicto? ¿Con un recrudecimiento de los paros... ...que se está planteando? Demasiados tranquilos están ustedes. Demasiado. Demasiado. El señor Chema Oleaga... ...como gran monologuista y, y vende humo... ...ha acusado particularmente a un sindicato de que iba a recurrir la sentencia dictada pues miente el abogado de ese sindicato se puso en contacto directo con su asesoría jurídica de Metro Bilbao para acatar y para explicar y para detallar que no se iba a recurrir esa sentencia por ninguna de las dos partes y mostró su voluntad de no recurrirla no sé si ahora mismo le podríamos llamar el trolas a usted o lo dejamos ahí pero miente Es curioso como alegremente hablan de los servicios de Nochebuena y el importe que supone los servicios de Nochebuena y todavía seguimos sin escuchar cuál es el salario del consejero delegado en Metro Bilbao. No es tan difícil. ¿Cuál es el salario del consejero delegado? Y es que no se lo he preguntado a usted, Chema. Ha dicho que usted no cobra nada. Si sí, a usted no le he preguntado. Hemos detallado en las preguntas cuál es el salario del consejero delegado en Metro Bilbao. Tanta transparencia, tanto ejercicio de transparencia, de, de ahorro, de cosas Díganlo. ¿Tan difícil es? ¿Cuesta tanto? ¿Hay algo que ocultar, acaso? Al iniciar su comparecencia en el primer turno, decía que contestarían sin esconder ningún dato. Facilítense también. Por acabar en positivo, aunque repito que nos parece bastante triste y nos parece que es para estar nerviosos todos. Todos. O sea, esta situación no está siendo cómoda. ...ni para la dirección, ni para ninguno de los grupos aquí presentes... ...ni para los usuarios, ni para los trabajadores... ...que nos olvidamos que ejercen un derecho de huelga... ...como último recurso... ...y que tampoco estarán cómodos ejerciendo ese derecho de huelga... ...y preferirían mantener al final las condiciones... ...en las que desarrollaban su trabajo anteriormente. Bien, queremos acabar en positivo... ...y queremos acabar en positivo... ...con el acta de encuentro de conciliación... ...del CRL del miércoles 4 de abril en el cual creo que no estuvieron ustedes. Estuvo Carmen saracho Izquierdo y Pedro zulueta Pérez. En ese Consejo de Relaciones Laborales se presentó una propuesta de conciliación por parte del sindicato LAP, en el que asumen que el conflicto laboral lleva desarrollándose a lo largo de los últimos 15 meses, que ha sido imposible ningún tipo de acuerdo y que se han producido cambios importantes relacionados con alguno de los puntos del conflicto. Creen, asimismo, sí que es imprescindible afrontar un proceso de conciliación entre las partes de manera urgente, el cual pueda suponer el inicio de la resolución del conflicto. Establecen una serie de puntos, no exigencias, sino puntos que podrían ser las bases para ese diálogo, y emplazan a que si ambas partes acceden de manera seria y convincente a acogerse a esa propuesta de conciliación, los paros quedarían en suspenso. Bien, creemos que es una mano tendida por parte de los sindicatos, creemos que simplemente en el CRL el pasado viernes los sindicatos han ofrecido bastante más de lo que ustedes han ofrecido hoy. De hoy solo alguno se puede ir con la buena noticia de que es Haitite y el resto, o yo particularmente y personalmente, creo que he perdido cuatro horas de mi vida. No han detallado nada, no han dado soluciones, han contestado lo que han querido, se han reído de todos nosotros y ya está. Pero el lunes, que tiene una reunión en el PRECO, si no me equivoco, a las 10 de la mañana, sería positivo que empezáramos a encauzar ese conflicto. Y el martes tiene una reunión con la empresa, creo, en la empresa con, lo, con la parte social, sería positivo ir empezando a dar pasos. Y en ese sentido, los emplazos. Acaba la comisión, irán a casa, pues a la noche se meterán en la cama, dormirán, supongo, y mañana se levantarán. Pues mañana cuando se levanten, denle una vueltita, a ver si el lunes podemos tener una solución. Si no lo ven, quédense un ratito más en la cama. Pero vamos a ver si conseguimos ya buscar esa solución a ese conflicto, con voluntad, con capacidad, pero con voluntad y capacidad real. No viendo solo los enemigos en un lado y alabando las bondades del equipo directivo o el Partido Socialista ensalzando el buen hacer y las buenas explicaciones oidadas que no han servido, por lo menos a, en vista de este grupo, para nada pegar la vuelta y tal. Mañana siguen sí, que no se quedan un ratito más en la cama hasta que busquemos la solución. Sergio es que Esco.